Buenas tardes, buen viernes para todos. Otra otro capítulo más de Esto que es GPS al gran pueblo. Salud por la FM Riachuelo. Tengo el agrado de presentarle un equipo hermoso como es la señora Patricia amarelo. Bienvenida. Hola, Chany, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido Alejandro Lucero. Señorita. Me parece. ¿Señorita Alejandro Lucero? No, no. <risa> Bueno, no se sabe. <risa> Hay días. <risa> Depende el día. <risa> ¿Hoy viernes? Sí, hoy viernes. Bueno, hoy creo que soy Alejandro Lucero. Alejandro Lucero. <risa> y del otro lado del vidrio, nuestro queridísimo JR y una moni por ahí atrás que nos vino a visitar porque nos extrañaba. Bueno, estamos una vez más, eh, un viernes más de una semana súper movida. Eh, y vamos a presentarles lo que tenemos para hoy, si les parece. Sí, sí, sí. Hoy... Paro general, ante la tiranía institucional, la rebeldía de nuestro pueblo, organizado, crece desde el pie. Y también tenemos, vamos a hacer un pequeño relevamiento y una pequeña charla sobre los 500 piquetes que la UTEP realizó en todo el país el martes pasado de cara al paro de ayer jueves. Así es, al paro nacional de todos y todas las trabajadores de la... De la economía popular y de todos los sectores, ¿no? En entrevista vamos a tener a Lito Borelo, el secretario de Derechos Humanos de UTEP, eh, a la vez coordinador del de Movimiento Popular Los Pibes. Y también vamos a recordar, como hacemos todos los años, a nuestro querido padre Carlos Mujica, en 50 años, este año puntualmente de su martirio, Estuvimos conversando ahí con las compañeras y los compañeros de los hogares de Cristo que están apostados desde el lunes en las escalinatas de la Catedral Metropolitana eh, con un hermoso recordatorio al Padre Mujica y también a los comedores eh, populares y a los hogares de Cristo y a los curas villeros que tan importante tarea hacen todo el año por nuestras pibas y nuestros pibes sin claudicar Sin descansar, sin tomarse vacaciones Como a veces están acostumbradas algunas personas Que se toman demasiadas vacaciones para mi gusto O por lo menos todos tenemos derecho a tomarnos vacaciones Pero podrían dejar un reemplazo, ¿no? Así es, pero acá estamos todos eh, Todo el equipo unido y mucho más del otro lado Igualmente los compañeros y compañeras de todo el territorio Bien. A lo largo y a lo ancho, como dice Lucero de nuestro territorio nacional Y como siempre Nuestro No te enfermezca Nos acomodamos con un temita JR Gracias y parece que nunca va a parar.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 Y acá seguimos, como les comentábamos, eh, el martes pasado, el 7 de mayo, eh, se vio en las calles en simultáneo unos 500 piquetes de, de la UTEP y tenemos algunos testimonios para repasar, a lo mismo que eh, una entrevista ahora en vivo en unos minutos con eh, Lito Gorelo, el secretario de Derechos Humanos de UTEP, Y eh, les trajimos ahora para, para compartir y para masticar junto con ustedes algunos audios de, de diferentes compañeros, referentes ¿no? de diferentes territorios también, que eh, nos van dando el panorama de lo que fue eh, ese día de lucha en las calles. Eh, en primer lugar, lo que tenemos es un audio de nuestro compañero, que justamente igual nos acompaña hoy eh, Alejandro Lucero, que en este primer audio lo que hace es contar eh, dónde estuvimos los compañeros que somos eh, del Fogón Y todo lo que es eh, UTEP del otro lado del puente Digamos, eh, Avellaneda, Quilmes Fue eh, una juntada bastante grande Ahí cortando todos los accesos Que eso es como el Triángulo de Bernal Son como seis calles que se cortan en simultáneo uh -huh. Y nos da un claro panorama de dónde estábamos y para qué estábamos ahí Así que lo escuchamos hoy estuvimos en el triángulo vernal, hay el límite entre Avellaneda y Quilmes, otros lugares que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular estuvo presente con los reclamos y la convocatoria fue distinta, digamos, hubo eh, de Avellaneda hubo bastantes claro. compañeros y compañeras, no tan así de Quilmes comparando con las últimas con la última vez. Eh, hubo una asamblea al final de la actividad. Uh -huh. Eh, tanto de los compañeros de, y compañeras de Quilmes como de Avellaneda con una gran preocupación por el momento que se está atravesando todo lo que veníamos previendo respecto de, de la caída de, de los ingresos a partir del poten programa Potenciar se efectivizaron este fin de semana donde eh, redujeron en muchas en, en muchos casos la, a la mitad los recursos que el Estado entregaba en otros casos ni siquiera depositaron porque entraron en un limbo de a la edad con lo cual eh, había mucha preocupación de los que estaban allí presentes. Bueno, claramente Alejandro hacía una exposición muy completa acerca de las asambleas que se hicieron ahí donde vos dijiste en el Triángulo de Bernal, los compañeros preocupados y expresaba esa preocupación de los compañeros que recibieron la mitad de su salario Eh, y de un salario que sostiene todas las tareas y todas las actividades que ellos vienen haciendo eh, desde hace muchísimos años, y la realidad concreta que esto implica para la vida de un montón de compatriotas y de sus familias. Sí, y asimismo como hablaba Ale, el, la misma línea eh, tocaba Mayra, Mayra Yanequine, que es, coordinadora del Fogón Avellaneda uh -huh. hacia este este paralelo no entre el reclamo el sentir de los compañeros, esa como tristeza no pero la fortaleza porque elegían seguir luchando en la calle la mayoría de los compañeros como te digo eh, se vio tristeza pero sí. pero la vela agarra de decir no van a bajar los brazos porque sabe que que todo lo que se necesita que hoy en día nos están mezquinando y nos están negando que la lo tenemos que volver a reconstruir en las calles, otra no nos queda, mm. obviamente que sigue miedo, muchos como muchos compañeros también bajaron los brazos y decir bueno, pongo algo en casa o hacen terminan haciendo lo que lo, lo que ellos quieren no el gobierno incide sí individualizarnos y la verdad que que eso te lleva más a a la depresión y y a, a la miseria. creo que hoy más que nunca y tenemos que estar más unidos para poder seguir adelante. Bueno, Mayra, como siempre, tan clara, recién hablábamos en reunión de producción y decíamos, ojalá muchas trabajadoras sociales, muchas personas que trabajan en territorio tuvieran la claridad conceptual y la humanidad y la inteligencia si se quiere emocional, esa inteligencia popular que tiene Mayra para expresar el sentimiento de tantas y tantos compañeros. ¿no? Sí, no, no, puedo decir mucho más. ¿eh? <ríe> es mi hermana, así que no la, la, no la voy a halagar de más, pero sí, concuerdo contigo. Mandémosles un beso enorme. ¿eh? Beso, gracias. También vamos a, ver, a mandarle un beso y un saludo porque van a escuchar alguna intervención o alguna interpretación en conjunto en alguno de los audios que son audios que tomamos el programa Cazadora de Sonceras, que es otro programa que se emite acá en la FM Riachuelo. Les agradecemos a y Maru, y a Moni. por la generosidad, porque las compañeras siempre eh, Están ahí. tienen entrevistas y eso nos facilitan los eh, los materiales, así que un saludo para ellas. A la a la Tana también. Exactamente. Y bueno, seguimos con, con Mayra, que también eh, hablaba un poco de... Eh, ¿Cómo se vive la, la situación económica hoy en día? Si bien muchos sabemos que en casa está afectando, no importa de, de qué clase social eh, seas, se siente. Y, y hablaba de, de los territorios y de las, de los barrios populares, ¿no? La escuchamos. Nadie llega a fin de mes. Claro. Nosotros ya la venimos padeciendo hace años y es como que nos reinventamos continuamente. y creo la gente... Tiene dos trabajos y la gente que alquila, muchos compañeros que nos cobraron eh, su potenciar, uh -huh. pero lo, lo pasaron de... Cambiaron de nombre, sí, pero no, la verdad que... Pero no las manias, ¿viste? Cambiaron no, los nombres, pero no las manias, sí. No, es una vergüenza que... Bueno, efectivamente, como bien decía ahí la compañera, no se está llegando a fin de mes y durante mucho tiempo fue así no es un error, no es una equivocación hay un plan sistemático para que esto suceda como siempre decimos con Martín hay una guerra no que va en contra de nuestros recursos una guerra que quiere apropiarse ¿no? ocuparse y eh, dejarnos sin recursos pero como decíamos con las voces anteriores hay recursos que Nosotros tenemos Y que ellos no tienen Entonces es muy importante Lo que acaba de decir la compañera No vamos a, a debilitarnos Y vamos a construir fortaleza popular Y bueno Encerrando un poquitito También lo que decía Mayra Y de lo que va a venir hablando en el próximo audio eh, Dice, ¿no? Todo, todos estamos golpeados eh, Todos estamos pasando hambre Nadie mm. habla del hambre eh, De que aún el que es asalariado el que tiene un trabajo en blanco, el que tiene dos laburos, entre el alquiler, los servicios y comer. Eh, se está viendo también situación de calle, ahí hemos hecho diferentes entrevistas también ahí eh, en el territorio, en la mismísima asamblea, los diferentes compañeros de los otros territorios, de quime de Bernal, eh, de Berazatei, que estaban ahí, concejales, compañeros, de verdad que ahí hubo mucho material eh, que por ahí no podemos poner todo acá, pero muchas de las palabras que que se unían era el hambre, ¿no? La falta de recursos, no solo que en casa falta, sino que, que el que aprendió o el que tuvo que en pandemia decir, bueno, yo siempre fui trabajador, pero voy a hacer la fila por el taper. Uh -huh. Esta vez no tiene dónde hacer la fila con el taper, porque tampoco tiene recursos los comedores comunitarios. Los mismísimos compañeros que a veces sostenían su comedor con lo propio, tampoco tienen propio para dar y eh, pero también esto no más allá de la lágrima es también lo, a lo que le temen no somos el sujeto al que le temen porque nosotros eh, hablo de, de lo que de los barrios populares los que le pasaron más los trabajadores excluidos somos los que inventamos el laburo los que tenemos las soluciones los que podríamos llegar a hacer un cambio y que si de verdad estuviésemos representados en todos esos lugares donde se suben el sueldo y votan cualquier cosa si de verdad hubiese alguno de nosotros representándonos que fuese pueblo de verdad, las soluciones estarían. Porque cuando las papas queman, a veces nos inventamos más. De repente estamos todos amasando fideos, haciendo pan y un montón de cosas que no sabíamos hacer. Entonces, ¿cómo no, vamos, no, no nos van a tener miedo? ¿Cómo no? Y en el miedo nos quieren meter a nosotros, ¿no? Sí, yo, yo coincido contigo. Agregaré una cosita, que eh, es lo que venimos charlando con muchos compañeros eh, del, de la UTEP. Eh, la UTEP tuvo un pasar un pasar por el... Muchos de los compañeros tuvieron la posibilidad de estar en el Estado, ¿no? Sí. En la gestión. Uh -huh. Y hay algunos, varios que también, no muchos, pero que están en algunas situaciones de consejo deliberante, de sí. diputados y debate demás. Eh, si, coincido contigo, pero si hay algo que verdaderamente le tiene miedo a este poder dominante es al, a los compañeros en la calle. Sí. ¿No? Sí. Uh -huh. Eh, parece mentira, pero lo que se volvió a escuchar en el triángulo vernal fue precisamente eso, ¿no? Recordar lo que pasaba en la década del 90, recordar lo que pasaba en el 2001, donde realmente lo que pudo torcer el brazo y generar un cambio eh, en los modos de las institucionalidades fue las compañeras y los compañeros en la calle. Porque cuando tenemos la conquista que nosotros entendemos que es poder llegar al Estado, eh... El Estado es una trampa. No, es una te comes, te chupas, ya te no chupa. sos más compañero. Casi. Está bien que estemos ahí, claro que está bien que estemos ahí, y tendríamos que ser muchos malos que estemos ahí. Pero no nos confiemos con eso porque ya pasamos los últimos años en esa situación y el Estado te come, el Estado te fagocita, porque la estructura del Estado es la estructura del poder dominante, digamos. Uh -huh. ¿no? Tendríamos que cambiar y, y que ser otro Estado, ¿no? Entonces eh, nos falta dar ese paso Esta vez Pero creo que lo que realmente le tiene miedo El poder dominante es a la calle A nuestros compañeros y compañeras en la calle Porque ahí sí, como vos decís Somos indestructibles Nos quejamos, sufrimos, peleamos Pero siempre salimos adelante De estar todos juntos en la calle Por alguna de las primeras medidas Fue meter miedo con eh, Casi que sea ilegal Protestar o, o reclamar por tus derechos Salir a la calle Entonces meter ese miedo ¿Cómo no, ¿Cómo no vamos a pensar que eso es uno de los... La paparrucha de los, del protocolo. Del protocolo, porque básicamente era el poder más grande que podríamos llegar a tener eh, en la calle. Bueno, seguimos eh, escuchando y desmenuzando, para esto sirve los audios, para ir usándolos de disparador. Eh, tenemos uno más de Mayra, que habla obviamente de esto, de la calle, de unirnos más allá de las banderas. Creo que todos estamos en la misma línea, ¿no? Mm -hmm. De que todos hablamos de lo mismo y vemos lo mismo... De, de olvidarnos las banderas que tengamos, sino que seamos todo uno, porque la verdad que, que ya está, es momento de, de unirnos, tanto como organizaciones, vecinos, porque si no salimos toda la calle no vamos a hacer nada, es así. Bueno, unirnos. Qué palabrita, ¿eh? Una palabra que no es solo una cuestión de palabras, sino que es una acción, una tarea, un, un trabajo. El trabajo de construir unidad, pero no como dicen algunas personas que dicen que lo hacen, hacen el como sí que lo hacen, sino como la que decía Ale recién, ¿no? Una unidad construida desde abajo, en la calle caminando juntos, luchando juntos. Y de esta unidad que hablamos, justamente en el, el mismo día, en simultáneo, pero en otro lado, en otra, en otras calles, eh, no con menos peligro, se encontraba nuestra compañera Martita, uh -huh. de la agrupación de frente, que eh, nos cuenta cómo fue el panorama, cómo lo vivieron ellos marchando ahí, cerquita de, de la Quinta de Olivos. Se llegó a dos cuadras, a la calle Policirigoyen y Maipú, es a dos cuadras de la quinta presidencial. Sí. Eh, así que una para nosotros es un éxito en, en, en, en organización y en estar ahí, en poner el cuerpo. Eh, y se llevó mucho, la verdad, que a dos cuadras de estar con una policía que además empezaba a rodearte. Por eso digo que que rompió el cerco de la policía, sí. ¿no? Tremendo. Eh... Se veían las imágenes. Sí, Pero bueno, ustedes sí. ahí en presencia pueden contar bien lo que estuvo sucediendo, ¿no? Cómo fue el reclamo. No, no, si no, fueron oídos... gracias Sí, no, no, no sé no sé por ahí Pr primero porque <risa> no hay nadie ahí claro. y a los cerros de Milei, entonces No te atiende nadie. No, no, no, no te atiende nadie, no te atiende nadie. Eh, después eh la policía cortando la calle Maipú, que no la la gracia no vaya cortado, por eso pudimos pasar los cuadras porque la verdad que lo que han cortado los colectivos puseando a la policía para que no corte todas las calles. Me parece no, bien que se esté no, dando vuelta sí. todo. Que se esté dando sí, vuelta a sí, la tortilla, sí, sí. como dice Ale, sí. Era era muy, muy, muy, hasta dantesco, te sí. diría, porque es una parodia. La Argentina se está convirtiendo en una parodia dramática. Bueno, ahí muy cerquita, muy cerquita de Avenida Maipú, a la altura de la quinta presidencial, donde en realidad tendrían que estar Nuestros compañeros adentro <risa> Estaban afuera Protestando, reclamando Exigiendo y llegaron muy cerca eh, Venciendo Todas las barreras y todas las fronteras Que pone la represión La policía y los que Quieren suponer que tienen El poder cuando en realidad Bien sabemos los que nos gusta la historia Que el poder es del pueblo el poder del pueblo y de hecho el camino se hizo de la mano al pueblo porque las fronteras y, y como decía y las barreras las ponía el poder en este caso, en las calles nos va a contar Moni eh, y escuchen muy bien este relato porque a mí se me puso la, la piel de gallina cuando lo escuchaba y bueno, es muy lindo para compartir con ustedes para luego irnos a la tanda le dejamos con el relato de lo que fue los compañeros caminando y encontrándose con, con los vecinos en las calles hoy cuando nos tocó caminar Por las calles de Saavedra Los vecinos salían a cantar El himno nacional argentino Sacando una bandera Y no eran trabajadores De la economía popular Eran jubilados Eran vecinas Eran vecinos Pasamos por un colegio Una escuela primaria Donde justo a la casualidad Que estaban en recreo Y los profesores con los niños Salieron hasta... Donde, no nos salieron del colegio no, pero uh -huh. llegaron hasta el borde para poder saludarnos y cantar el himno argentino. Hay algo que es más profundo que está pasando en este en, en, en este en este país que hemos nos están sacando la derecha, la soberanía, las no solamente la libertad la soberanía completa, ¿no? Exactamente. Bueno, Vamos a defender la soberanía completa. Moni lo dijo, es imposible mejorar las palabras de Moni. Así que yo diría, JR, si estás con, dispuesto ahí con algún temita musical, no olvidemos esto. Vamos a ir por la soberanía completa. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conocé más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar barra orden y seguridad. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. La alegría, alegría a mi corazón La sangre de los caídos SM Riachuelo 100.9 Luchamos desde el amor infinito Que no, no muere se, se multiplica, se multiplica.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 FGM Riachuelo, 100.9 FGM Riachuelo, compartimos este suelo G, G, G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 lli, lli, apaga la tele i prende la radio de tu barriu continuamos continuamos me quiere tirar las agujas amarelo son las 4 y media pasadas 35 435 de este viernes 10 de mayo en el que estamos repasando lo que fue eh, esta acción de 500 piquetes cortes en simultáneo eh, el pasado martes 7 de mayo de cara ya preparándonos como sindicato todo lo que es su Eh, para acompañar eh, luego lo que fue el paro general del 9. Esto fue ayer, jueves. Eh, la economía ta popular también paró, ¿no?, junto, obviamente, a todos los trabajadores y las trabajadoras, pero no sé si más o menos importante el gran esfuerzo que es que los compañeros que muchos a veces viven el día a día de la changuita, parar eh, significó un golpecito al bolsillo, pero claramente necesario, eh, y también vamos a estar masticando este tema y, y, y desmenuzándolo acá con la mesa y con nuestro compañero que entiendo que ya está eh, enganchado al teléfono para poder eh, nada desasnarnos un poquito más de, de los motivos por los cuales se paró el país el día de ayer. Eh, un saludo acá, a ver si nos escucha, Lito Obrelo, secretario de de Derechos Humanos UTEP, nuestro coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compas? Hola, acá te saluda Chany, Patricia y Alejandro Lucero. Hola, Hola. ¿qué, tal? ¿qué tal? A todos. Bueno, Litó, eh, no sé si estás escuchando ahí un poquito de lo que veníamos hablando, lo que fue en preparatorias, ¿no? Para el 9 eh, eh Estas movilizaciones de o esas acciones de lucha que llevamos a cabo el martes eh, todo el, todo el sindicato de usted eh, fue un fue como un, una actividad nacional federal eh, y de cara al 9 que fue muy importante el frenar parar junto a todos los trabajadores nosotros como, como sindicato nosotros como movimiento popular eh, ¿Por qué? porque esa esa importancia Mirá, creo que eh, los últimos días, es decir, la jornada que realizaron los movimientos sociales, populares en todo el país el día 7 eh, y muchas acciones que a veces quedan fuera del radar de los grandes medios fueron de alguna manera como calentando motores a un paro nacional que creo que la palabra que más lo grafica y que muchos la utilizaron, un paro contundente, contundente. No hubo manera de taparlo, no hubo plan comunicacional de los eh, medios hegemónicos que lo pudieran disfrazar o ocultar, y un eh, día realmente al mejor estilo y un formato histórico de los planes de lucha nacionales, de nuestro país, que son esos paros nacionales donde nada se mueve, donde independientemente de que quisieron hacer una parodia de que con la empresa Docta había colectivos, los colectivos iban vacíos, las calles estaban vacías, había negocios abiertos, pero está claro que no había movimiento, y hasta inclusive muchas de las notas que hacían los periodistas a los que a los poquitos que estaban esperando en la cola eh, de alguna de las líneas de colectivo explicaban que no tenían condiciones de parar que o le habían puesto eh, el pasaje o tenían que ir sí o sí pero que estaban de acuerdo con una medida porque estaba bien el paro que intenta ...defender los intereses de los trabajadores, de todo el movimiento de los trabajadores. Por lo tanto, creo que es un, he, un hecho que perfora la lectura simplemente del movimiento obrero organizado... ...que queda chiquito si lo queremos analizar desde quienes lo convocaron... ...y que está claro que como el 24 el año pasado como el 23 hace pocas semanas atrás, vinculada a la defensa de la educación popular, son esos hechos que permiten a nuestro pueblo unificarse y más allá de cualquier matiz, todos ser parte de un esfuerzo, de una pelea que viene mostrando que se viene en un proceso de acumulación de fuerzas, en un proceso de hartazgos, es donde lenta pero paulatinamente nuestro pueblo va conformando una masa crítica que no sea solo para echar al presidente, sino para empezar un camino un camino de liberación y un camino que de una vez por todas nos permita construir una patria 180 grados de lo que el capitalismo nos promete. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh... Hola. Ahí vos arrancabas también planteando eh, cómo permanentemente la artillería comunicacional eh, del poder dominante siempre eh, trata de ocultar o tergiversar la, la, la movida que, que nuestro pueblo hace en la calle, digamos, ¿no? Eh, ¿cómo, podemos, cómo, ¿Cómo te parece que podemos contrarrestar eso en el terreno, además, donde eh, no, no alcanza ya la posibilidad de entender qué pasa en el gobierno, qué pasa en los municipios las internas, el esperame que venimos en el 27, o en el juntémonos para el 25, ¿cómo, cómo poder eh, eh, que todo eso no frene eh, esta insurgencia que, como vos muy bien señalás, eh, viene en lento pero sin pausa, haciéndose presente en cada actividad y prontamente poniéndole una barrera, un coto a, a esta tiranía? Mira, primero creo que nosotros todavía no logramos saldar eh, una colonización y una hegemonía que nos hace pensar que solamente las cosas que existen y las cosas que hacemos son aquellas que impactan en los grandes medios, en ese universo que pareciera ser que lo que no aparece ahí no existe. Y nosotros muchas veces sentimos... Eh, como en una fuerza centrípeta, atraídos por esa estela, por esa ilusión que generan los grandes medios, que hasta inclusive de gente que nos aprecia, de compañeros, de organizaciones hermanas, de organizaciones amigas, nos miran medio de costado porque lo que nosotros hacemos es una especie de trabajo de base, de trabajo territorial, de trabajo más de lo social que de lo político. Y muchas veces nosotros mismos que decimos, lo tenemos claro, eh, a veces caemos en eso. Por lo tanto, creo que nuestro accionar en el plano de la guerra cognitiva, en el plano de la guerra comunicacional, tiene que estar dirigido eh, abajo, tiene que estar dirigido a los territorios, tiene que ser parte de una comunicación que se entienda también como un proceso de descolonización, donde el aumento de la conciencia pasa por un paso previo, que es descolonizarnos nuestra cabeza y nuestro accionar político. Y empezar a entender que el criterio de éxito no es si salimos en C5N o en Crónica eh, o en alguno de esos medios, sino si lo que logramos eh, es que impacte en las construcciones territoriales, donde muchas veces, por estar lejos de de los centros de gravedad se sienten solos o sienten que la lucha está siendo demasiado aislada y creo que hechos como los del 23 o como los del paro o como los de la jornada nacional del martes 7 muestran que evidentemente hay un proceso de acumulación creciente eh, y, que, y que no lo vemos y que a veces se nos pasa por alto pero es ahí a donde tenemos que dirigir Eh, esta esta artillería comunicacional eh, que contrarreste la guerra cognitiva, la guerra comunicacional del enemigo Y que nosotros, ese producido, tengamos claro que la militancia le llegue Porque muchas veces producimos hechos, luego hechos comunicacionales Y que quedan en, en el ruido mediático de las cosas que hacemos todos los días, pero que nos obligan a pasar por alto y a dar vuelta a la página porque nos imponen ellos eh, la agenda que tenemos que consumir. Así es. Eh, bueno, te escuchaba, Lito, la verdad que es, es, es un montón de información y también a la vez es mucho trabajo, ¿no? Eh, si, si lo escuchamos con claridad eh, y lo tomamos como corresponde, hay que anotar porque es mucho para... Para laburar, para bajar a los territorios Para replantearse a uno mismo Dónde está parado Dónde está eh, el eje de su militancia La verdad que escucharte siempre Nos ordena bastante eh, Al menos ahora Mientras eh, hablabas nos Nosotros mismos nos apuntábamos, escribimos eh, Siempre sirve y, y retomo por lo menos Esto de que decís de, de los hartazgos Creo que eso está sucediendo eh, En todos los niveles sociales Eh, en lo que es también la, la ayuda social o todo esto que por ahí terminamos eh, recayendo siempre en el asistencialismo No es la idea, pero sí, obviamente, si, si nuestros pibes se nos están eh, muriendo de hambre <risa> Está por decir cagarnos de hambre, pero es, no sé qué es peor, uh -huh. es peor morirnos eh, Y uno, bueno, en la urgencia siempre estás salvando las papas, ¿no? Pero nos hace atender todo el tiempo a la urgencia y nos olvidamos Eh, de, de, de lo grande o como que solamente ellos pueden ocuparse de lo grande entonces esta tarea de que cuando esta masa crítica que se está formando que vos estás diciendo eh, al fin logre no solamente eh, sacar un, un gobierno como decís que, que ojalá se dé eh, no va a bastar solamente con que nos resuelva este problema un helicóptero no hay mucho más desde ahora eh, durante Y él después, porque sabemos que después queda mucho desastre. Así que tomamos eso, ¿no? Que entiendo que también parte de tus palabras es ponernos a trabajar mucho más y, a, y otra vez esto a revisar eh, las bases de nuestra militancia. O no sé si yo estoy flasheando un poco de más, pero eh, lo entendí por ahí. ¿Es así? Sí, yo creo que eh, frente a la situación que día tras día se, se acompleja se pone más difícil y, y este mes no va a cambiar, al contrario se va a seguir profundizando eh, un aumento de la pobreza y de la miseria y donde el tema alimentario vuelve a tomar eh, una estatura muy fuerte en la problemática de nuestros territorios el problema no es que no utilicemos herramientas que a veces eh, están mal formadas por una lógica asistencialista. El tema es que entendamos que cuando hacemos una olla popular, o nuevamente armamos algún comunitario, algún comunitario vinculado a la alimentación, que es el tema urgente, lo entendamos como un vehículo y no como un fin en sí mismo. Porque no hay, pro, no hay manera de resolver el problema del hambre si no damos vuelta a la tortilla y no resolvemos el problema político. Por lo tanto, es muy fuerte eh, lo que intenta el enemigo para modificarnos nuestro accionar cotidiano ¿no? porque nos imponen un razonamiento totalmente equivocado. Fuimos seducidos durante muchos años en creer meternos adentro de una lógica en donde la militancia de gestión o la militancia de la administración de la pobreza iba haciendo de nuestras organizaciones de historia de lucha sí. e ir convirtiéndonos en otra cosa. Por lo tanto, hay que revisar nuestras acciones permanentemente. Tiene que haber una planificación en donde los criterios de éxitos éxito queden, queden totalmente expuestos, sean parte de la planificación y que sin ninguna duda nosotros vamos a estar en la primera línea del combate contra el hambre, contra la pobreza, contra la miseria pero tenemos que tener claro que el éxito no es la próxima lista del 25 para después pensar el 27, o a ver si podemos mojar en algún carguito. Si nosotros no construimos poder popular, el poder institucional no alcanza para ir contra el poder fáctico que actúa todos los días de hecho. Por lo tanto, es necesaria una fuerte concientización, una fuerte tarea Eh, de formación eh, y de educación en la militancia de nuestros territorios Porque lo que sí queda claro Que el sujeto de los trabajadores, ahora con patrón o sin patrón Sigue siendo la columna vertebral Y que si no es la cabeza de un proceso de transformación El destino de esos cambios nunca terminan En el sentido de los intereses populares y de los intereses de la nación Por lo tanto, asumiendo ese rol histórico, pero también asumiendo el desafío de lo que nos propone la historia por delante, hay una fuerte tarea de resignificar a los movimientos populares, de encontrar un redimensionamiento de nuestras orgánicas, no tanto para recordar lo que hicimos, sino que fundamentalmente para prepararnos para lo que viene. Así que claro que sí, celebrar el hecho de las luchas que se vienen dando y que tienen mucho más que ver con la actitud de nuestro pueblo que con el de las dirigencias, a seguir peleando y a seguir celebrando que, como decimos en un escrito de hace unos días, que no nos roben la alegría, que no nos roben los sueños y que no nos roben la esperanza. Lito, ¿cómo estás? Patricia te habla. Eh, Hola, Pato. Bien, bien. Queríamos... este Eh, que pudieras eh, enhebrar un poco unas fechas históricas que tuvimos, que conmemoramos en estos días Que nos, nos conmueven y nos, y nos mueven a, a volver a recuperar esa dimensión que siempre subrayas vos Y subrayamos nosotros también, que es la dimensión de la esperanza y la dimensión de la fe no y, y la convicción y la espiritualidad que nuestro pueblo tiene esa espiritualidad sencilla humilde de pies descalzos no los no voy a llorar, pero los de nuestros compañeros este no nuestros paisanos los indios y, y nuestros compañeros que están luchando todos los días eh, bueno y te queríamos preguntar sobre eso no cómo podías recuperar esa imagen bella. Y conmovedora que siempre tiene vita cuando escuchamos sus discursos ante los sindicatos, esa nobleza, esa convicción y esa certeza que ella tenía para hablar con sus compañeros eh, trabajadores y trabajadoras, como siempre los, los nombraba, y el maravilloso Carlos Mujica, que es este, este hermano que, que por suerte Dios nos dio, que estuvo ahí en la Villa 31 y que, y que entendía muy bien cuál era su tarea y su rol espiritual y, y de a pie, ¿no? como siempre estuvo él ahí en el territorio, que tiene sus huellas y sus marcas y que han recuperado no solamente los curas villeros, sino también los hogares de Cristo las CACs en su origen bueno, todo lo que venimos haciendo acá en la organización y en el movimiento popular Los Pibes ¿qué podías hacernos pensar para recuperar y para acompañar con esa dimensión espiritual que nada menos tiene dos mil años ¿no? que es la dimensión de nuestra, de nuestra fe y de nuestra esperanza? Mirá, creo que también en ese sentido estamos viviendo un, un lindo tiempo, un tiempo de esperanza y un tiempo eh, de dar la buena nueva. Hay muchísimas actividades, pero muchísimas actividades eh, a, esto, a esta fecha de 50 años del martirio del padre Mujica. Hay desde actividades en, en la catedral como las que eh, va a haber... Eh, el día de mañana en, en la basílica eh, y, y en muchas parroquias y en muchos territorios eh, la que hubo ayer frente a la catedral que llevó adelante eh, el, el padre Charlie con los hogares de Cristo nosotros vamos a estar haciendo una el domingo en la capilla de Cepelino la Moncurá movimiento misionero de Francisco, hay un hermoso momento que va en correspondencia con este proceso que va por abajo, con este proceso que desde los pueblos eh, y naciendo desde el pie van sumando niveles de conciencia y una espiritualidad que está lejos de la liturgia está lejos del dogmatismo litúrgico, de saber cuándo me tengo que parar o cuándo me tengo que sentar en una misa, de ese acartonamiento y de una iglesia metida para adentro, como dijo eh, el Papa Francisco, no quiero iglesias que se parezcan más a un museo, una iglesia en salida que sin duda eso no va a saldar, una crisis en la Iglesia Católica pero que hay una religiosidad natural de nuestros pueblos, de los pueblos originarios de nuestros pueblos en los últimos 200 años de nuestro pueblo humilde y rebelde que une eh, esa espiritualidad con la palabra pero también con la acción mm. verba sin acción es mentira que hay un compromiso con el imaginario de Jesús, con el imaginario de Cristo, con ese ser subversivo ante ese poder romano que le tocó transitar, sobre esas acusaciones también a los fariseos eh, religiosos en ese momento histórico, bueno, no vamos a ser los primeros, que hablamos de Jesús como un revolucionario. Qué bueno, qué bueno que estemos pudiendo retomar esa senda, Qué bueno que naturalmente este último tiempo de alumbramiento con el Papa Francisco hace ya más de una década podamos estar encontrando a nuestro pueblo junto, uniendo lucha y espiritualidad, sin dogmas, sin preconceptos, siendo abiertos y ecuménicos. La verdad que es un tiempo de celebración de esa posibilidad de de un tiempo adverso en todos los planos, pero de un tiempo de fuerte oportunidad de, re de recorrer el camino de la construcción de otro mundo posible, de una construcción de, como dicen los zapatistas, un mundo en donde quepan todos los mundos, de donde entendamos que hay que vivir en hermandad, no solamente entre los hombres y mujeres, sino también con la naturaleza, con la pachamama, porque todo es parte de eso. Así que la verdad que creo que hoy estamos viviendo un tiempo apasionante. Yo se lo digo a las camadas que se, que se van incorporando y que a veces ven la situación compleja, difícil. ¡Qué lindo! ¡Qué suerte que tiene el loco! ¡Qué bárbaro! ¡Qué posibilidad hermosa de estar construyendo otro mundo posible, superando el techo de la mezquindad individualista de ver solamente cómo yo me salgo. Así que creo que, que desde ahí es como tenemos que transitar estos 50 años del martirio del padre Mujica y de otros tantos que fueron coherentes como, como Angelelli poniendo un oído en el pueblo y otro en el evangelio, Creo que hay una espiritualidad popular que independientemente de cómo creemos cada uno, se está uniendo, se está juntando y naturalmente convive nuestra práctica de lucha con dignidad con una espiritualidad popular. Muchas gracias Lito, la verdad. Bueno, te escuchamos acá estamos, Patri todavía nos llegó a llorar, <risa> pero es esa, ¿no? Eh todo lo que estuvimos hablando en el día de hoy, te agradecemos la entrevista, tu tiempo eh, y nos quedamos con eso no eh, creer creer más allá de las religiones no uh -huh. eh, de títulos más allá de las banderas como también repasaban hoy los compañeros más allá de todo seguir creyendo y que sea con fe. Muchas gracias, un abrazo grandelito Un abrazo a todos ustedes, chau, nos chau. vemos Chao, gracias Bueno, me emociona en serio ¿eh? Vamos a pasar unos pañuelitos a, a Patri sí, eh... Igual de la emoción me olvidé de preguntarle algo que era muy importante que... Pues lo dejamos para el lunes Sí, sí, <risa> sí, que, que era esa, esa unión de esa espiritualidad y esa religiosidad Que, que es una, una, un cemento de contacto que nos unifica, nos aglutina Cómo eso es superior y superlativo a ese desvío que hacen los medios hegemónicos de comunicación Pero bueno, es para volvérselo a preguntar seguramente el lunes o el viernes. Bueno, básicamente los medios hegemónicos no tienen alma. Está difícil de poder eh, verlo por ese lado. ¿Estamos terminando? Perdón, es muy grosa la movida que están haciendo los hogares de Cristo. Es sí, Ahí en la Catedral, pero también en todo el país. Eh, no solamente por el de, los 50 de años del martirio de Mujica, sino que también... Eh, hay un, como, una, una, una, como que han puesto en la calle para que el pueblo termine de tomar contacto con distintos sacerdotes que sí. han luchado y han dado su vida por, por el pueblo. que Está también ahí una imagen de Bachi, sí. ¿no? Eh, eh, de o sea, es una movida interesante la que están generando los hogares de Cristo en un contexto donde generalmente... El dios que nos proponen desde el gobierno Es el dios dinero, digamos ¿no? Sí, y como decía Lito, que me encantó eso que dijo Esa humildad de ese pueblo que camina eh, Va acompañada con la rebeldía Porque bien Rebelde yo he estado charlando con ellos Y bien que, eh, digamos, eh, cuestionan e interpelan a los poderes Rebelde, como dice que también fue Jesús ¿Y cuántos anónimos que están hoy en día en los territorios y... Y con esta esta misma estos votos de, de, de pobreza de estar con el pueblo de sentarse a tomar un mate de, de la iglesia al pueblo no ir a ver al, al cura en las iglesias ni al ni al pastor sino que ellos salen a la calle y, y... Dicen lo que es la fe y la religión con sus actos más allá de las palabras de los libros. Una iglesia en salida, como dice Francisco, y también lo dice Cuervo ahí en el audio que nos va a compartir J.R. ¿Lo escuchamos? Los sacerdotes de las villas y los hogares de Cristo han propuesto esta actividad, entre tantas otras, que es dar a conocer a la ciudad de Buenos Aires la figura de Carlos Mujica con están con la carpa, con los elementos de su vida y también por su figura en el testimonio de tantas personas que se han acercado. Creo que es un modo de ser una iglesia en salida, pero al mismo tiempo de entrar en diálogo con el mundo de hoy, con muchos que la figura de Mujica no la conocían. Así que buenísima la propuesta de la oscura de las villas, buenísima la propuesta de los hogares de Cristo, de hacer conocer a Carlos Mujica y en esta Plaza de Mayo, Plaza de todos los Armeodines. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los pocos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los feitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida aunque los payasos estén tristes la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada el circo de una nueva vida debe continuar está en nosotros está en nosotros, está en nosotros. ¿Sí? Oh, nos vamos despidiendo adiós Patricia hasta el lunes adiós Ale Hasta lunes, Patrigo, en fin de... Y sin Chán. interrumpir mucho este tema, los dejamos. Escúchenlo, por favor. Chau, chau. Somos porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Somos los suicidas buscadores Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada